Bueno, mira,、eh, mi marido, a través de Rosana Serra, una inmobiliaria que está acá por Perón en San Miguel, le、uh -huh. eh, compra n o、eh, en Pozo un departamento. A la constructora Grupo c u a tiene r la constructora este señor Oscar Fergonzi.、Eh, bueno, a mi marido le compra, mi marido Jorge le compra un monoambiente en enero. Del año 2016 para entrega、eh, enero del año 2017 en el emprendimiento ALEM. ¿sí? Eh, bueno, la fecha de entrega no se cumple, fijó otra fecha para seis meses después, tampoco la cumplió. Nosotros veíamos que en el, en el edificio、eh, no tenía obreros trabajando, nos empezamos a preocupar realmente. Y lo que hicimos, bueno, tratamos de, de contactarnos con otras personas que también hayan、eh, comprado en el mismo atendimiento. Así contactamos a varios. Conocimos a Sandra y a su hijo Federico. Nos enteramos que ellos eran, son los dueños de, del terreno donde se construyó Alem. Y、mmm, nos enteramos también que.、Eh, Este señor Oscar Sergonzi entrega como forma de pago、eh, tres departamentos, de los cuales uno era el m o n u m e n t o que le había vendido a mi marido. Terminado. Así que,、oh, terrible. Ahí empezamos, bueno, con, con tema judicial, con abogados.、Eh, suscitaron la mediación, nunca se presentó este señor. Hace poco dijo que había arreglado.、Eh, para darles otros, otro departamento, o para, para entregar otro, otra manera de pago para, para que el departamento fuera de mi marido y, y, y se arreglara la situación, era mentira, miente por radio, Oscar Sergón si miente por radio, miente por, por las, las cámaras también,、eh, promete, sigue prometiendo, hasta el día de hoy tenemos dos boletos de c o m p r a v e n t a de l o m i s m o d e p a r t a m e n t o a ¿Ustedes n n a c o u l a u s t pudieron seguir con, digo, porque hubo i e r n mediaciones judiciales? ¿Eso cómo terminó? Digo, porque nunca se cumplió, no se presentó. ¿Siguió su prueba? No,、legal? no se cumplió. Sí, quedó ahí, quedó que、eh, mi marido se presentó a la, a la mediación, el señor no, no aparece. En general, no aparece en ninguna mediación.、Eh, nada, no quedó en nada. Vamos a tener que ir a. a, a A legales, a penal, hicimos hice una denuncia penal、eh, hace poco,、uh -huh. eh, pero bueno, eso también va a requerir llevar un tiempo, así que bueno, vamos a ver qué. ¿Ustedes habían pagado el total del monoambiente? Mi marido pagó, sí, en prácticamente dos cuotas, hizo un pago inicial y después、eh, en el mismo año, en dos cuotas, ya pagó el total. Del monoambiente. Esto todo ocurrió en el año 2016, ya estaba todo pago. Estamos ya a fines de 2018, el emprendimiento sigue totalmente parado. Hace poquito en Otra Radio, Oscar f e r g o n z i prometió terminarlo para enero. Imposible que lo termine para enero, sobre todo porque todavía no se ve ningún obrero、eh, trabajando en. En el edificio, yo ayer saqué fotos, pasé por el lugar, sigue todo igual, sigue mintiendo a la gente, sigue prometiendo cosas, y lo peor de todo es que está postulado para Intendente de San Miguel,、eh, la gente le siguió pagando, hay muchos damnificados,、eh, le seguían pagando las cuotas de los departamentos, los emprendimientos están todos parados, él dice que plata no tiene, o sea que la plata nuestra、eh, fue, nosotros le estamos pagando. Eh, la propaganda viste, para intendente. Así que imagínate cómo estamos,、eh, todos los damnificados. Es terrible. Terrible. Contame cómo es el lugar. ¿Es un edificio que se suponían que v a n a haber varios departamentos o es un terreno que hoy se encuentra、eh, pelado? El edificio está en Alem 2056. Es un edificio a, a medio terminar, o sea, está el edificio construido, pero no está terminado, le falta el ascensor, le faltan bastantes cosas todavía, pero、eh, vos lo ves si、sí, el, el edificio está, está construido sin terminar. ¿Tenés idea de cuántas personas、eh, estafó? <risa> Ay, no tenemos siquiera.、Eh, Lo que sabemos es que、eh, revendió ya varios departamentos,、eh, no sabemos a cuántas personas, él sigue prometiendo departamentos de un mismo edificio, nosotros sabemos que ya prácticamente está todo vendido. O sea, quiere seguir sacando plata y. Y lo peor de todo es que se quiere seguir cerrando plata a la gente, pero los edificios están, los emprendimientos están todos parados, están todos, igual que hace un año atrás.、Uh -huh. eh, de parte de la inmobiliaria, cuando ustedes van a, a la inmobiliaria y reclaman o, o ven que están、eh, revendiendo los mismos lotes,、eh, ¿salieron a decir algo? ¿Tuvieron alguna respuesta? En cuanto a nuestra inmobiliaria, no, en, creo que ninguna da ninguna respuesta, son varias. Creo que dos inmobiliarias seguían con él hasta hace poco, de todas las que tenía, otras se fueron, no quisieron saber nada. Igualmente, lo que estamos en,、eh, tratando de, de, de hacer、eh, algo por medio de abogados, también vamos a. a Demandar las inmobiliarias, viste?、Claro. Ellas también tenían que haberse asegurado de que esto era seguro, teníamos que darnos como un, una seguridad nosotros también, y bueno, esas、eh, también van a, van a estar ahí dentro de, de las demandas、okay. que realicemos. Te agradecemos estos minutitos, Laura, y seguramente vamos a seguir、eh, en comunicación eh, bueno, eh, para ver cómo, cómo continúa el caso. Le agradezco muchísimo porque nosotros necesitamos hablar, necesitamos que se escuche, que nos escuchen, que se sepa.、Eh, vos vas, caminas por San Miguel y ves la cara de él por todo. San Miguel está todo empapelado.、Eh, es terrible si este hombre llega a ser intendente. Así que、eh, le agradezco muchísimo el espacio. Les agradecemos todos los, los danificados m que podemos、eh, comunicarnos y, y dar a conocer nuestra situación. Porque realmente es terrible, hay, hay gente que se quedó en la casa por culpa de este hombre, hay mujeres, eh, eh, parejas que van a tener bebé,、eh, las chicas están por dar a luz y, y no tienen nada,、eh, confiaron en, en esta constructora, y, y bueno, en mi caso también、eh, es terrible, ¿no? nos, deja, nos deja, pero malísimo, malísimamente mal, y más en la situación en la que estamos, imagínate que, que hay muchas personas que están.、Eh, Se están enfermando muy mal, mi marido es uno de ellos,、eh, por, porque, bueno, no, no, no podemos, viste,、eh, tener lo que tanto soñamos, lo que con tanto sacrificio teníamos, eh, eh, eh, necesitábamos eh, tener. En el caso de mi marido, bueno, él, él está enfermo y,、mm. y quería para el futuro, para asegurarse sus remedios, este departamento, y ahora no lo t e n e m o s para alquilar. Así que, bueno, nada,、eh, Es terrible. Si te pones a, a contar cada caso de cada familia, realmente este hombre tendría que estar preso. Bueno, y si algún、eh, damnificado está escuchando y no sabían que habían otros casos parecidos, ¿tienen algún lugar donde juntarse, alguna página、eh, donde se puedan comunicar con ustedes?、Eh, sí, tenemos en Facebook, pero ahora no, no, no, no recuerdo,、eh, abrieron los chicos. Una página en Facebook, la m i n i f i c a d o s a n Miguel, algo así, o, ¿viste?、Uh -huh. Sí, sí, tenemos, pero bueno, sé que uno de los chicos abrió, pero yo como últimamente no estoy en Facebook,、uh -huh. mucho no, no recuerdo, no te sabría decir. Pero si buscan,、eh, sí, hay, hay páginas en donde están las fotos de los emprendimientos, en donde, bueno, se explican, porque no es solamente el edificio Alen, sino son muchos, muchos alrededor. De San Miguel que, que, bueno, que están en la misma situación o en otros casos peores porque ni siquiera hay edificio construido. Está el terreno pelado. Entender si ya hace más de dos años que prometió la entrega. No, es terrible.